1921, Múnich, Alemania. En el seno de una humilde familia de origen austriaco comienzan a ocurrir cosas extrañas. Todo se desencadena cuando los más jóvenes del clan descubren el espiritismo tan en boga en la época. Los estudiosos locales empiezan a mostrar interés. Se realizan varias sesiones bajo control. Las primeras conclusiones son claras, en el sentido de que cuando se realizan aquellas sesiones ocurren hechos inexplicables. Pero hasta ocho años después la cosa no pasaría mayores. Todo vuelve a suceder durante una sesión de espiritismo. El más joven de los hermanos, Rudy Schneider, demuestra que durante aquellos trances es capaz de mover objetos a distancia. El muchacho tiene 21 años, y en cuestión de meses se iba a convertir en el principal objeto de estudio por parte de los investigadores europeos. Dos son los investigadores que se interesan por llegar al fondo de este caso. El primero de ellos es Harry Price, que dirigía por entonces un equipo de investigadores en la Universidad de Londres. El otro era Eugene Osti, médico francés, y que estaba desarrollando nuevas técnicas para el estudio de personas con presuntas capacidades psíquicas. A requerimiento de ambos, Rudy Schneider viajará hasta la capital del Reino Unido y a París. En total, las investigaciones durarían en torno a los tres años. A día de hoy... ...y pese al tiempo transcurrido... ...este caso sigue siendo uno de los clásicos... ...en el mundo de lo insólito. Harry Price sometió al psíquico a más de 30 sesiones... ...en ellas a Schneider debía entrar en trance... ...cuando lo lograba su objetivo era mover objetos sin tocarlos... ...en parapsicología este fenómeno se le conoce con el nombre de telequinesia... Para intentar cazar en la ejecución de algún truco al medio, Price diseña un protocolo con tres controles diferentes. Sin embargo, en las 30 sesiones el psíquico logró su objetivo. En ninguna de ellas los mecanismos de control resultaron violados. Es más, como otra forma de vigilancia, Price invitó a 100 personas a aquellas sesiones. Entre ellos había médicos, físicos, magos profesionales y periodísticas. Ninguno de ellos lograría descubrir fraude alguno. Desde allí, Schneider se traslada a París. Allí, Eugene Osti había diseñado durante meses un equipo técnico verdaderamente sofisticado. Su intención era aplicarlo al caso de Schneider. Disponía de una sala en la que se proyectaban haces de luz ultravioleta y infrarroja. Estos haces resultaban invisibles. Al mismo tiempo, una cámara fotográfica con carrete especial tiraba fotos de forma ininterrumpida, provocando una alerta en caso de que algún objeto interrumpiera la proyección del haz de esta forma si Schneider cometía algún tipo de fraude el mecanismo lo descubriría y fotografiaría En la sala en la que se iban a llevar a cabo los experimentos, el objeto que debía mover a distancia el medium se encontraba al otro lado de los haces de luz invisibles, tras los cuales se situaba Schneider. Además, Osti preparó gran cantidad de instrumental para medir las constantes del sujeto durante las pruebas. Gracias a ello se descubrió que cuando el joven austriaco entraba en trance, su cuerpo manifestaba una serie de parámetros que difícilmente podrían falsificarse. Entraba en una situación de hiperventilación. Se registraban del orden de 200 a 300 aspiraciones por minuto. Además, sus pulsaciones se duplicaban durante los trances. Efectivamente, los cambios fisiológicos resultaban más que notables. Pero lo importante era saber si era capaz de mover el objeto a distancia sin que se detectara algún tipo de fraude. En el primer ensayo, Schneider movió el artefacto. Sin embargo, la alarma sonó. Podría haberse tratado de un indicativo de fraude. El investigador Galo repitió la experiencia hasta en 77 ocasiones. En todas ellas, Schneider movió el objeto sin tocarlo, aparentemente solo con el poder de su mente. Sin embargo, siempre sonaba la alarma, pero al revisar las fotografías no se detectaba movimiento alguno. El objeto se desplazaba cuando el medium se encontraba lejos. Sin embargo, se detectó que en los rayos ultravioleta e infrarrojos se producían una serie de distorsiones en el momento de manifestarse la telequinesia. Es como si desde el cuerpo del psíquico se proyectara una especie de energía invisible que provocaba el movimiento del objeto. A esa conclusión llegó Eugene Osti. En su expediente descartó el fraude y sobre todo, dijo haber descubierto la existencia de una energía que podría tener que ver con los poderes paranormales.